Robius en contacto telefónico. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Gracias por comunicarse. Muy bien, Gustavo. La verdad es que te agradecemos nosotros este, este ratito, aunque sea para hablar unos pocos minutos de lo que están buscando los trabajadores y las trabajadoras con esta reunión que van a tener el día de mañana este, con parte del gobierno, Gustavo. Sí, este, tal cual. Nosotros estamos eh, ciertamente muy expectantes. Eh, muchos de nosotros, especialmente yo, en mi caso yo, que soy delegado de despedido hace casi dos años, este, mañana se lleva adelante. Tengo la confirmación de que la reunión este, pa pautada sigue, sigue como lo habíamos planteado. Mañana a las 11 de la mañana se junta una comisión del cuerpo de delegados de ATE, de Agricultura Familiar, con el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, eh, en, con vistas a ya orquestar la reincorporación de los compañeros y las compañeras que fuimos este, echados por capricho eh, durante el gobierno anterior, ¿no? Este, además este, del capricho y del ensañamiento que mostró el gobierno anterior, Gustavo, la verdad es que muchas veces parecía que, que querían desarmar partes de un Estado que estaba funcionando, este, unas cosas que más allá de la insensibilidad propia del macrismo, este, mostraba un desparpajo o una, un desconocimiento del por qué las cosas. Hoy, ¿cómo se ve, eh, el, cómo se ve eh, esta, este sector? Digo, ¿cómo se ven los trabajadores del Estado? ¿Cómo están viendo agricultura familiar y a otros segmentos que fueron atacados también? Digo, por hablar del INTI, de INTA y de tantas otras este, intermedias. ¿Cómo se ve el, el panorama hoy, Gustavo? Y el, el panorama se ve mucho más alentador, eh, mucho más esperanzador. Ahora sí vemos una luz este, a través de ese túnel oscuro que nos tocó mirar durante mucho tiempo porque como he comentado a, a varias personas, eh, en, durante el gobierno anterior muchas veces ni, ni siquiera tuvimos la oportunidad de tener una entrevista, es decir, se pautaban eh, entrevistas y el día de, profesor, el miedo nuestro es que se caigan, ¿no? El día que teníamos que ir, imagínate que nosotros, eh, el cuerpo de delegado está compuesto por delegados de todo el país, que eh, hay, hay delegados nuestros que van desde. De, de, de, Santa Cruz, de Chubut, de Salta, eh, tienen que hacer viajes largos, llegar a Buenos Aires a la hora que estaba convenida y que te digan que no te podían recibir porque el ministro no estaba o porque el secretario había tenido que salir o porque tenían cualquier tipo de problema y te dejaban con la palabra en la boca y sin posibilidad de expresarnos y de, y de gestionar realmente eh, las demandas, ¿no es cierto? hoy se da un poquito una situación un poco más, más esperanzadora porque eh, nos recibieron, se fijó en la fecha de mañana, la fecha se respeta, eh, estamos esperando que lo también y que, digamos, que el desarrollo de la reunión sea lo que estamos esperando, que es darle marco a la vuelta de las trabajadoras y trabajadores que fueron eh, echados, porque nosotros no somos despedidos. Lo vuelvo a decir una vez más porque hay veces que la gente dice, bueno, te despidieron, no tendrían por qué tenerte toda la vida, correcto. Pero nosotros nos echan porque no nos dan indemnización, no nos reconocen los años que estuvimos trabajando en, en nuestras funciones, eh, nos echan directamente, o sea, cierran la puerta y otra cosa, nosotros quedamos afuera. Muy bien, muy bien. Sí, sí, desde el Estado además está aprobado ya que se puede usar este, esa plenipotencialidad de una mate, manera bien arbitral, contando con las cosas que tienen que ver con lo real o no. Así que mucho echado, como dice Gustavo Monrobius. Gustavo, este, ¿cuál es la cantidad de trabajadoras y trabajadores que todavía no volvió a trabajar en agricultura familiar y en estos otros sectores que, que por ahí se me escapa alguno? En el país somos alrededor de 800, entre 700 y 800 en el país. Acá en, en La Pampa particularmente tenemos unos veintitantos, 20 20, 21, 22, entre los que echaron este, directamente, los que obligaron a renunciar, los que digamos, impulsaron a que, a que tomen retiro voluntario, los que impulsaron a que se jubilen, faltándole por ahí poquito. Eh, entonces, digamos, fue, fue diezmado el, el, la institución, ¿no es cierto? Y fue diezmado con, con una intencionalidad. Por ahí uno dice, el gobierno anterior no se da cuenta. Sí se da cuenta porque es, eh, o sea, el ensañamiento con ciertos sectores eh, y, y dejar a esos sectores sin política pública, de la cual los únicos garantes hasta ahora émo, éramos nosotros, ¿no es cierto? Eh, tiene tiene un, un, una intencionalidad manifiesta que es eh, lograr que desaparezca ese sector, ¿eh? del, del campesinado, del pequeño productor, de, de, de los pueblos originarios, restarle derechos, restarle apoyo, restarle digamos, maneras de, de defender esos derechos para que vayan desapareciendo, que se vayan del campo y ese campo quedaba a merced de un terrateniente, que obviamente le, le, le da otro uso, ¿no es cierto?, Definitivamente. Bueno, hay mucho, mucho por este, corregir, por rever y también por replantear en la Argentina, sobre todo cuando tenemos a, a mano palabras o frases como las que nos llevan a pensar en la, en la soberanía alimentaria, en este, justamente polos de desarrollo de tecnologías que, que tienen que venir a reemplazar estos paradigmas de, de, de formulados desde hace tanto tiempo y que son tan tóxicos ¿no? como el, el programa este que nos tiene produciendo soja como si de soja se pudiera vivir. Gustavo, la verdad es que es muy extensa la conversación que se puede llegar a derivar cuando uno piensa en la Argentina como productor de alimentos, cuánto tiene que ver agricultura familiar, cuánto tiene que ver con que se le acerque a la gente la posibilidad de trabajar la tierra, de ser soberana alimentariamente y de manejar algunas tecnologías básicas. Así que esperamos que a la salida de esta revolución Unión, este, van a tener buenas noticias para contarnos, van a estar con Miguel Gómez y con quiénes más, Gustavo. En principio con Miguel Gómez, Este, y entiendo que seguramente va a estar este, Cafiero, en realidad no sé bien cómo va a estar formada la, la mesa, el que está, eh, digamos, confirmado es Miguel Gómez, que es el, el referente directo del sector, ¿no es cierto? Después seguramente él estará con asesores, este. Eh, digamos con gente que, que está más en la parte económica de cómo, cómo resolvemos este desbarajuste. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, este, si te parece, y podemos, te vamos a tener en carpeta en, la, en nuestra agenda para este, volverte a consultar a la salida, digo desde Radio Carmes a la salida de la reunión de mañana y ver si en lo posible esta semana, Gustavo, este, cuáles empiezan a ser las respuestas que se generan en esta nueva gestión que, como vos dijiste hoy anteriormente, eh, se muestra por lo menos como un mejor interlocutor. En las bases, Gustavo, ¿cuáles? es el, el clima, ¿también hay un, un cierto clima de esperanza y de expectativa? Hay un clima de expectativa, esta es la palabra expectativa, digamos, porque eh, acá se pone en juego un montón de cosas, ¿no es cierto?, para los para trabajadores y trabajadores despedidos, eh, no, es, no es solamente el ingreso, eh, sino que también tiene que ver con una vocación de hacer algo, que no lo hace, no, no lo hace cualquiera, que yo siempre comento, nosotros somos técnicos formados artesanalmente, cada uno se formó específicamente en un territorio donde conocemos caminos, conocemos personas, conocemos idiosincrasia, conocemos formas productivas específicas, no somos intercambiables. Eh, entonces, eh, el dedicarte a eso eh, te lleva a involucrarte y a comprometerte entonces está está en juego no solamente el ingreso que, que, que con la importancia que eso conlleva no es cierto porque digamos nosotros no vivimos del aire entonces necesitamos el, el, el dinero que el trabajo nos, nos provee pero además está nuestra vocación y nuestras ganas de servir este así que hay, hay muchísima expectativa eh, y estamos esperando digamos que mañana se orqueste el, nuestra vuelta al trabajo y esperamos, digamos, que, que esa vuelta al trabajo no sea solamente el puesto, sino que también sea la estructura, sea el presupuesto, sea el lineamiento eh, político de cómo, cómo se ve realizar la tarea, digamos, un, eh, nosotros estamos exigiendo una solución integral para el sector, no solamente para nosotros como trabajadores, sino para el sector completo. Y una inserción, Gustavo, si me permitís, que también este, canalice todas las potencialidades de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Si no entendí mal con lo que estás diciendo. Por supuesto, por supuesto. imagínate que nosotros fuimos echados como perros precisamente porque el sistema de contratación que en mi caso... Llevó 10 años, pero tenemos ejemplos de compañeros y de compañeras que tienen 27, 30 y un caso de 31 años al servicio del Estado realizando esta tarea, siempre con un contrato que se renovaba anualmente. Eso es precarización laboral, eso permite que a vos el gobierno te diga que vos no sos un trabajador del Estado, que sos un contratado y que cuando ellos deciden pueden rescindir el contrato. Cuando todos sabemos que si vos pones un kiosco y a los tres, tenés un empleado a los tres días, no lo blanqueaste, viene y te sancionan. Entonces el, el Estado no puede ser el primer empleador en negro y, y, y mantenerlo con, con tanta soberbia, ¿no? Claro, desde esa, desde esa posición también este, eh, monolítica con, de la que se suelen servir sobre todo este, algunos tipos de gobiernos. Pero específicamente de política podemos hablar en otra oportunidad. Gustavo Rongobius, estamos muy agradecidos por estos minutos y bueno, esperamos que haya buenos resultados en la reunión de mañana y esta misma semana poderlo reflejar en Radio Carmes. Gracias. Dale, esperemos. ¿eh? Yo quedo a disposición cuando ustedes digan Este, y espero tener buenas novedades, eh, tanto para nosotros como trabajadores, como para, eh, digamos, el país entero. Porque te digo una, un, un dato, tal vez una nota de color, el 75% de la comida que ponemos nosotros en la mesa de los argentinos es producida por la agricultura familiar. Claro. Así de importante eh, llega a ser el trabajo que despliegan las, las trabajadoras y los trabajadores de la agricultura. Gustavo, muchísimas gracias. Se nos terminaron bueno, los, los segundos y los minutos, pero estás en la agenda y aunque sea, no sé si a la tarde o a la mañana, pero vas a volver a salir esta semana porque queremos mantener a la audiencia al tanto de cada gestión y de cada avance en la medida de lo posible que tengan los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Dale, buenísimo gracias. Muchas gracias. Eh. Ahí estaba la palabra de Gustavo Rongobius, el, el este, delegado interno de ATE, que está desde Agricultura Familiar eh, intentando que sus compañeras y compañeros vuelvan al la...